Sí, nosotros estamos ante esta valoración justamente y creo muy acertadamente nuestras autoridades nos mandan la circular 92 del Viceministerio de Educación en las cuales nos indican de que hagamos una valoración de manera conjunta y coordinada. Nosotros hemos podido sentarnos con nuestras autoridades representativas del sector urbano, sector rural, asociación de directores, padres, madres de familia del distrito educativo y la dirección distrital como tal. Es en este sentido que se ha podido informar también de que toda suspensión, toda modificación de las actividades pedagógicas curriculares a la normalidad del calendario regionalizado va a ser modificado y no ha habido ningún inconveniente con todo lo que se ha ido viendo referente en primicia la seguridad física de toda la comunidad educativa.